Hola, hoy vamos a meternos de lleno en Excel Learning, esa fantástica herramienta libre para crear recursos educativos. Pero no nos vamos a quedar en lo básico, no. Vamos a descubrir tres utilidades que lo acompañan y que de verdad le dan superpoderes. A ver, quienes usan Excel Learning seguro que se han topado con esto alguna vez, ¿verdad? Esa sensación de que los proyectos a veces se ven un poco… Eh, genéricos, con los mismos estilos de siempre. O la frustración de que los formatos de archivos son muy rígidos. Y bueno, ya ni hablemos de lo complicado que puede ser a veces simplemente compartir el trabajo para que otros lo vean. Son los pequeños obstáculos del día a día. Pues bien, para todos esos peros, hoy traemos la solución. Vamos a verlo como una especie de kit de potenciación para Excel Learning. Un pack de tres herramientas pensadas precisamente para derribar esas barreras y sacarle todo el jugo al programa. Venga, vamos al lío. La primera pieza de este kit es la solución para la personalización. Se llama EDEX y está pensada para quienes quieren que sus proyectos tengan una identidad visual propia, más allá de las plantillas que vienen por defecto. Y aquí lo tenemos en acción, edex es básicamente un editor de estilos a la carta, lo que más me gusta y se ve muy bien aquí es que la interfaz es súper intuitiva, con esos menús de la izquierda puedes cambiarlo absolutamente todo, la apariencia general, los colores, los tipos de letra, los logos, y lo mejor de todo es que no hace falta tocar ni una sola línea de código, es control visual puro y duro. Además, es que es súper flexible desde el minuto 1. Se puede empezar a trabajar de tres maneras distintas. Una, partiendo del estilo que ya viene por defecto en Excel Learning y retocándolo. Dos, cargando cualquier otro estilo que tengamos guardado en un archivo zip. O tres, y esto es muy útil, extrayendo el estilo de un proyecto LPX que ya tengamos hecho para modificarlo. Pasamos a la segunda herramienta del kit, que ataca a otro de los puntos débiles, la rigidez de los formatos. Su nombre es ExeConvert. Y es la respuesta a esa necesidad de poder meter y sacar contenido de Excel Learning sin problemas. Este esquema lo deja clarísimo, ¿verdad? Podemos pensar en ExeConver como una especie de traductor universal, donde el archivo del proyecto, el EXPX, es el centro de todo. Como se ve, nos permite ir desde nuestro proyecto a formatos como DOCX o Markdown, pero también hacer el camino inverso, es decir, coger un documento de Word y convertirlo en un proyecto de Excel Learning. ¡Una pasada! Así que, en resumen, su punto fuerte es la versatilidad. No solo nos ayuda a modernizar proyectos antiguos, pasándolos del formato ELP al nuevo, sino que nos da esa doble vía de trabajo con Word y Markdown. Y lo hace con cabeza, ¿eh? porque es capaz de entender la estructura de los encabezados para que el contenido mantenga el orden al pasar de un formato a otro. Y con esto llegamos a la tercera y última herramienta, Visor WebZip. Esta es, para muchos, la solución definitiva al gran reto de publicar y compartir los proyectos online de una forma sencilla y directa. Y es que el proceso es ridículamente fácil. Como se ve en pantalla, son solo dos pasos. Primero, se sube el archivo del proyecto, ya sea en zip o en formato ELPX, a un servicio en la nube, pues Drive, Dropbox, el que sea, y se consigue el enlace público. Segundo, se pega ese enlace en visor web zip y al instante genera un enlace nuevo que se puede abrir en cualquier navegador. ¡Se acabaron las barreras técnicas! Y aquí está la prueba. Es que no puede ser más sencillo. Es literalmente pegar el enlace de la NUME en ese campo que se ve, hacer clic y listo. El proyecto ya es accesible para todo el mundo. Bueno, ahora que ya hemos visto las tres herramientas por separado, vamos a juntarlas. Porque lo realmente potente es entender cómo todas juntas pueden transformar por completo nuestro flujo de trabajo. Esta tabla es el resumen perfecto. Para cada problema, una solución directa. Los estilos son muy genéricos, pues ahí está edX para personalizarlos al máximo. Los formatos nos limitan. ExeConvert nos da la libertad de importar y exportar. Compartir el resultado es un dolor de cabeza. Visor Web Zip lo simplifica todo. Cada herramienta ataca un punto clave. Al final, la idea principal es esta. Gracias a estas tres utilidades... Excel Learning pasa de ser un programa aislado a convertirse en un auténtico ecosistema de creación de contenido. Un entorno completo para crear, diseñar, transformar y, finalmente, compartir el conocimiento. Y esto nos deja con una pregunta final que creo que es la más interesante de todas. Con un control total sobre el estilo, el formato y la forma de compartir, ¿qué nuevas experiencias educativas se van a poder crear? Las posibilidades, ahora sí, son enormes.